Carina Olivera, desde el Model, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos en el centro de convenciones en, este, en otro evento de Campus Party, y en esta oportunidad, y es de tempranito, los estamos esperando, pero muy tempranito, los estamos esperando a Karina Bugliani y a Daro Rodríguez. Ellos son dos docentes que nuclean un mismo proyecto, pero mira qué, qué interesante. Daro es del Instituto de Alta Especialización de Montevideo y Karina, la es del, eh, del Liceo del Bañero Buenos Aires. A partir de hoy, sea sí, en realidad, pero hasta ayer nosotros teníamos como, bañero, como Liceo del Bañero Buenos Aires. A los dos les agradezco. Me encanta la idea de que dos centros educativos puedan trabajar en un proyecto que está realmente muy, muy bueno y que obviamente queremos saber primero cómo fue el inicio, a quién se le ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a, a trabajar juntos y vamos a abocarnos a este proyecto por quién empiezo buenos no, días no <ríe> buenos días muchas gracias por por este espacio para poder eh, contar la propuesta y, y todo lo que hemos vivido el ser balneario como todos conocen es una escuela que nació hace muy poquito tiene cuatro años en el en la zona y nosotros tenemos un un, un tema importante que es el cuidado de la costa y de la playa y del ambiente porque ha tenido un crecimiento muy grande Entonces, eh, con los estudiantes, la inquietud de los estudiantes también, eh, estamos haciendo jornadas de eh, cuidado del ambiente. Esto te hablo que viene ya desde el año pasado. El año pasado la intendencia apoyó nuestra nuestra semana de, de reflexión y medio ambiente, que lo que hicimos fue eh, salir al barrio, concientizar a los vecinos, limpiar el, el barrio en general, la basura, todas las cosas tiradas. Eh, surgió desde los los adolescentes y obviamente lo tuvimos que apoyar nosotros los adultos y la comunidad también apoya porque como saben en el barrio hay una comisión de barrio que es muy fuerte ¿sí? y este año con como nosotros participamos todos los años de Campus Party igual que muchas instituciones tuvimos la invitación de venir a presentar un proyecto que fuera relacionado con el medio ambiente para eh, eh, difundir un poco lo que estamos haciendo allá ¿sá? Y bueno, eh, en, esa, en esa invitación nos, nosotros sentimos que necesitábamos apoyo. Entonces empezamos a atender redes. ¿sá? Nos ayudó eh, en, en el principio a decidir y, y ver opciones Leonardo Moreira, que es eh, licenciado en paisajismo, profesor de lo del arte, y eh, también el IAE, que el Instituto de Alta Especialización de, de Montevideo, que pertenece a UTU que se encargó de la parte de la automatización, porque nosotros acá en el banario no tenemos específico ni robótica ni informática, entonces tendimos redes para que poder entre todos reunir esfuerzos y lograr algo lindo. Y ahí aparece Daro. Y ahí aparecemos nosotros. <risa> Mira lo que te dice, que aparece algo lindo y aparece sí. <risa> bueno, va. Eh, depende de la percepción. Este, bueno, el, el proyecto en realidad nos parece interesante. Eh, Creo que es el, el proyecto en sí, que es toda la parte de, de reciclado de aceite, en donde se, se van a depositar contenedores de aceite domiciliario, ¿no?, para poder reciclar y después ser enviado a, a, a, a Montevideo. Hacia Montevideo ya existe, por proyecto similar, eh, está en la órbita de la de Montevideo y en el Ministerio de Industria y Energía. Pero... Claro, eh, al ver el, la problemática que tenían ellos de cómo iban a estar para poder eh, solucionar el, el, el traslado y que alguien pudiera venir desde Montevideo, a nosotros se nos ocurrió eh, básicamente un, un esqueleto, digamos así, un, pro, un proyecto para los alumnos de final de año. Hoy vamos a presentar el prototipo solamente, la parte electrónica de cómo funcionaría este de automatizar el contenedor de tal manera de que cuando el contenedor esté lleno, bueno, una oficina o un lugar específico eh, en, en algún área, eh, ya sea Montevideo, no necesariamente Montevideo, puede ser acá la comuna capitalina de, de Maldonado, pueda recibir, levantar el contenedor y pues entre instituciones se puedan trasladar esos contenedores o por qué no el día de mañana tener una planta recicladora de aceite, ¿no? Para hacer biodiesel, para hacer lo que fuera. Nos pareció interesante eh, este, este esqueleto que le digo yo es parte de un proyecto que ya se presentó en las Olimpiadas Robóticas de Ceibal de Montevideo en el cual que les habla junto a este tipo eh, obtuvimos una, una mención de segundo puesto pero eh, dijimos, bueno, ¿por qué no usar esa parte para ayudarlos a ellos y hacer un... Un convenio inter interinstitucional, ¿verdad? Un proyecto, una apuesta a fondo para fin año y que todos podamos eh, aprovechar la tecnología porque está para eso, hay que aprovecharla, ¿verdad? Claro, que si, Karina, hablábamos fuera del aire también de que este proyecto en funciones ya, ya está a nivel del departamento. De hecho, hay una uno de los emprendedores o, o de los que se puede reciclar así en la parada 3, eh, Cinco de, de Punta del Este en, en uno de los supermercados. ¿Eso también se ha tenido en cuenta? ¿Se ha podido hablar con el Ministerio también de parte de ustedes como para instrumentar que colaboren con ustedes? No, el intento que hemos tenido hasta ahora fue con Alur, porque sabemos que hicieron una movida en Tacuarembó y colocaron contenedores. Eh, no hemos tenido respuesta todavía, pero un poco la idea de nosotros no, no es innovar porque sabemos que no no es no no es ese nuestro trabajo en ese momento, ¿está? Los chicos lo tienen muy concientizado, que lo que ellos quieren es que entre todos re reunamos todo el esfuerzo necesario para cuidar el medio ambiente, ¿está? Y el tema del aceite es algo que nos parece que es algo que no tiene importancia porque es un poquito de aceite y no pasa nada, ¿está? pero cuando empezamos a hacer el estudio de, de la zona, de qué hacemos con el aceite, entendemos que eh, un litro de aceite puede contaminar hasta 10.000 litros de agua, y una persona necesita 40.000 litros de agua por año para vivir, o sea, no solo para ingerirlo, sino también para eh, bañarse, mojar la plantita, limpiar la casa, o sea que estamos contaminando mucho, y si bien el aceite en 5 años se degrada, tenemos esos cinco años que los tenemos que aguantar al aceite ahí, y siendo que se puede usar, como dijo el profe, la tecnología y transformar, reutilizar eso. Entonces ahí bajamos la cantidad de contaminación en el ambiente y nosotros sabemos que Maldonado es un departamento turístico. Entonces, qué mejor lugar para, no no solo uno, ni solo otro en el balneario, sino movilizar a las autoridades, a la gente que corresponde, de que podamos tener en, en, en varios lugares el departamento porque es para beneficio de todos. También hay que concientizar a la gente, a la población, ¿no? que se acerque y que realice justamente el depósito del aceite que ya usó y, y después se pueda seguir ese proceso que ustedes están mencionando. Jorge, eh, Karina y Daro te escuchan atentamente. Hola los dos, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? ¿A cuántos chicos les llega este proyecto? En el CEA, el Balneario de Buenos Aires, son aproximadamente 150 estudiantes. Distri más los di 150. ¿Distribuidos en cuántos grupos? En cinco grupos. En el, de, ¿Eh? sí. en el caso del IAE, nosotros tenemos, este es un grupo de segundo de 15 alumnos. Eh, recordemos que el IAE de Montevideo el, eh, se abrió el año pasado. Entonces, en esta etapa, digamos así que tenemos el, el único segundo, Y tenemos tres primeros que cuentan con 25 alumnos cada uno. O se le estaremos hablando 75 más 15, 90. Redondeando más de 200 alumnos entre los dos. Sí, sí. Es un muy buen número. ¿Han logrado que los chicos se, se conecten con la idea? Sí, sí, claro. Eh, en, en el caso de, lo, de estos alumnos eh, de segundo, eh, ellos ni bien, ni bien se enteraron, fueron bastante receptivos. Eh, si bien el tiempo en realidad eh, fue muy corto para realizar el prototipo pero se adaptaron muy bien a la idea tienen un conocimiento un conocimiento general de cómo funciona cómo funcionan los dispositivos y bueno este en realidad acaban muy entusiasmados no este, para venir y, y mostrar lo que pueden llegar a hacer ellos recordemos que eh, bueno para los que nos escuchan ya hemos tenido Eh, trabaja con informática, no y tiene las este, las especialidades exclusivas informática, no no tiene robótica como decía la compañera acá Karina. Este, nosotros no tenemos robótica momentáneamente. Esta automatización es parte eh, una parte de la robótica, si bien claro, pero tiene mucho de programación eh, a lo que ellos se van a dedicar en un futuro, no. Y los estudiantes nuestros, la idea surgió de ellos, sí, el tema del ambiente en general. Y ahora cuando nos invitaron para el campus party, hicimos, desde que arrancó las clases, que el, fue el día uno, el día seis, hicimos un, una apuesta en común, nos reunimos todos los docentes y que estábamos, que pudimos estar y todos los estudiantes y les dijimos, bueno chicos, eh, tenemos un tema para preparar para medio ambiente, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué es más importante? y a ellos empezaron a tirar ideas porque trabajamos mucho con el tema de que surja desde el estudiante la inquietud porque en realidad es la fuerza de ellos y es lo que y ellos pueden transmitir más de repente que nosotros ¿verdad? entonces eh, si ustedes se acercan al stand de nosotros tienen una pantalla donde en la pantalla está todo el proceso que hemos hecho desde el año pasado y en este año están las reuniones están las charlas eh, los pizarrones escritos los dibujos que han hecho ellos, las ideas, está todo plasmado ahí, porque realmente es de, de ellos. Los chiquilines son los protagonistas en Nosotros simplemente lo que hacemos es guiarlos. Gracias por esta interesante charla, felicitaciones, saludos para los chicos y a seguir adelante. Gracias. A seguir adelante. gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.